Un eje fundamental en esta etapa es eh, el transporte público intraurbano e interurbano, está destinado específicamente para el personal esencial, el, el, la lección aprendida de varios países que han tenido eh, inconvenientes en la reapertura o antes del de, de, de aislamiento sociales es eh, el, el transporte público, así que en ese sentido las recomendaciones para el transporte eh, público de pasajeros y el transporte interurbano destinado solamente para el personal que cumple funciones esenciales, va a ser un eje muy relevante. En esta etapa las, las, las áreas que, que avanzan a, a la reapertura progresiva y en el DNU lo que explica es que se puede movilizar un máximo de 75% de las personas, eso no quiere decir que necesariamente tengan que llegar a 75%, sino que es el máximo de eh, actividad permitida. El, el esparcimiento sigue con las mismas recomendaciones, con la misma habilitación eh, re, eh, generada la reglamentación por las autoridades locales. Seguimos con la licencia para las personas que están incluidas en los factores de riesgo, las personas que tienen condiciones de riesgo, licencia para um, su protección y su eh, disminuir ese riesgo. Hay el mismo número de actividades que están restringidas a nivel nacional para poder minimizar eh, el, el movimiento, la circulación y la transmisión mientras se reanudan actividades y en ese sentido, trabajando en tres ejes muy grandes que es que cada actividad que se reinicia dentro de la lista de las actividades de la industria que están autorizadas, deben reiniciarse con protocolos, deben iniciarse con protocolos que han sido trabajados con las empresas, con el Ministerio de Producción y con el, el la revisión del Ministerio de Salud de la Nación, que son dinámicas, que se pueden actualizar y que están evaluadas y monitoreadas en forma permanente. Cada persona que inicie las actividades debe cumplir con las recomendaciones y cada eh, actividad que se inicie debe eh, evaluarse este proceso Eje nuevo que es que la persona que reinicia actividad no idealmente no tenga factores de riesgo, definir que si vive con alguna persona que tiene condiciones de riesgo, regresar a casa pueda generar y extremar las medidas de precaución. Y por supuesto, eh, también evaluar y trabajar en la prevención de las personas que salen a trabajar, que viven en algún barrio con condición de hacinamiento. Así que en ese sentido, el trabajo durante esta semana ha sido con el área de producción, generando todos los protocolos y eh, el desafío va a ser reiniciar, actividades en esta diferencia geográfica y en esta situación epidemiológica con un monitoreo estricto para identificar cualquier situación que, que nos genere alguna alerta, modificarla y eventualmente eh, generar alguna acción correctiva.